Porque un talquino de corazón tiene a Rangers en lo más profundo. Hoy día, más que nunca, contigo por siempre, Rangers. Es el mensaje de un servidor: Oscar Vega Gutiérrez.